Tenemos comunicación telefónica en este momento para hablar acerca de una situación eh, que preocupa mucho en términos de empleo, ¿no? Eh, en este momento tenemos comunicación con eh, Marcelo Pedontá para poder hablar acerca de los repro, ¿no? Y, y le vamos a preguntar eh, bien de qué se trata y cómo está esta situación para la provincia de La Pampa. Eh, Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda para Radio Quermes. ¿Cómo andás? Un gusto hablar con vos. Eh, bueno, quería preguntarle eh, principalmente por este tema ¿no? de, de los REPROS. Eh. Sabemos que es una preocupación grande para el Ministerio de Trabajo. Mirá, concretamente eh, te voy a, a decir, nosotros esta situación la veíamos venir a partir del 2015 cuando se unió el Gobierno Nacional. Empezamos a ver que eh, la gestión de TRIACA en el mundo administrativo laboral y en el acompañamiento de políticas activas para sostener el empleo en las microregiones, no iba a ser activa porque tengo ya la, la sensación que poco le importa. Eh, y en función de eso fueron reduciéndose eh, todo lo que eran las herramientas que nos permitían a nosotros, las jurisdicciones locales, eh, generar, eh, digamos, eh, eh, eh, anticuerpos eh, temporáneos para eh, situaciones de crisis. Nosotros lo tuvimos en la industria cárnica, en la industria... Eh, clínica en la industria hotelera, pero bueno, hoy se ha, vuelvo a decir, en la provincia de La Pampa son eh, 26 beneficiarios que lo tienen de, una, de un hotel, que también nos llama mucho la atención porque nosotros habíamos hecho una presentación con la Cámara Hotelera donde planteábamos la necesidad para toda la industria hotelera de la provincia de La Pampa y solamente eh, le llegó a la Campiña y en función de eso eh, lo vimos... De, de, de mal gusto porque o, o, o se genera un, un, un, un trabajo que nos permita mantener la prioridad en todo el nicho productivo o la verdad que sí, en ese caso se genera una competencia desleal y nosotros sabemos que no son los mismos las oportunidades que tiene el hotel La Campiña con... Eh, otro tipo de hoteles de, de, de localidades mucho más pequeñas. Uh -huh. eh, ¿Cómo está la situación para la provincia de La Pampa en ese sentido? Los REPRO, eh, recordemos, eh, forman parte del programa de recuperación productiva, ¿verdad? Justamente ese es, ese el, repro es el sentido. El es recuperación productiva, es un subsidio que se, ha, se da al empresario para que el empresario pueda mantener... Eh, la totalidad del sueldo hacia la completud del sueldo y esto permitía, vuelvo a repetir, eh, eh, novedosamente este programa eh, sacado eh, por Noemí Real en su gestión con, con el doctor Tomada permitía eh, que el, el empresario por un tiempo determinado no tuviera que tomar la determinación de echar o de desemplear a un trabajador. Hoy no tenemos esta herramienta, como no hemos tenido otras tantas Y en función de eso estamos trabajando, la provincia de La Pampa apuesta claramente a un acompañamiento crediticio muy fuerte desde todos los estamentos de la producción del trabajo, ya sea del autoempleo hasta los grandes industriales, pasando por el comercio, por la industria hotelera, y eso nos permite hoy tener herramientas eh, para sostener la situación, pero vemos que día a día la, la baja del consumo, el enfriamiento de la economía, produce efectos nocivos para la empleabilidad. Ah, eh, bueno, Marcelo, en ese sentido, ¿no? en cuanto a los despidos, vemos que, que en todo el país permanentemente no, se, van, no, sí. se van dando nuevos, nuevos casos y se van sumando... Claro, Sebastián, de despidos. que no es, no es una exclusividad de la provincia de La Pampa, sino te diría que casi el, la totalidad del país, uh -huh. y sobre todo las microregiones productivas, están sufriendo estas políticas de ajuste, el nicho... Textil, que nosotros lo tenemos a calzar... pero como por ejemplo en La Rioja, que tenía más de 10.000, 15.000 trabajadores en un polo textil, hoy está en una situación de una delicadeza absoluta y esto se ha reducido, se ha reducido el plantel eh, de trabajadores a 2.000 personas. Y esto tiene un impacto en La Rioja, que el que conoce La Rioja lo sabe, que es eh, la capital y todo lo otro es muy agreste, con falta de agua. Bueno, eso te digo, como también te puedo decir, eh, las industrias en el sur, la, la, la, las pymes que están ligadas a la fruta también están sufriendo lo mismo, pero bueno, a mí particularmente lo que me interesa es poder trabajar en la provincia de La Pampa y que la menor cantidad de pampeanos sufran eh, el terrible desamparo que genera la, la desocupación. Eh, la propuesta del Ministerio, ¿cuál sería? De alguna manera ir eliminando de a poco estos, estos recursos, ah, estos repro? Bueno, te imaginás que si llegamos a tener arriba de 4.000 y hoy estamos en 26 repro, lo que te habla claro de una decisión deliberada de no apostar al sostenimiento del empleo a través de estas herramientas. Y bueno, te imaginás que, que so, esto es parte, parte de un sistema, no es que esto solamente producen los repro, pero estamos viendo que sí, sí. asignaciones para niños discapacitados también están siendo eliminadas, eh, distintas herramientas que permiten sostener el tejido social de un país. Eh, hoy están desamparadas absolutamente por las políticas públicas del Gobierno Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron estas empresas o industrias que en algún momento recibían este recurso que ahora no lo están recibiendo para poder, de alguna manera, mantener la cantidad de, de empleados? Porque, o... por ejemplo, la industria cárnica, que era una industria que tenía gran número de repro, hoy tiene una forma de defenderse y salir al mercado mucho más eh, importante que la que tenía en aquellos años pero es el ejemplo claro de cómo sirven estas herramientas, porque así como se, pues se pone de pie eh, el, el, nicho, el nicho cárnico vos tenés el comercio en Pico en Santa Rosa, que vos con una totalidad, no te digo de 4.000, pero de 300, 400 rep bien repartidos, podés sostener a los niveles de empleabilidad, porque para eso es, no es una herramienta que tiene que quedar en el tiempo indefinido, indefinido porque si no, deja de ser un paliativo para ser, digamos, un socio el Estado Nacional, un socio del empresario, poniendo para los sueldos y no sacando... Pero eh, esa herramienta tiene que estar activa, tiene que estar fondeada para ser un recurso rápido eh, ante la eventualidad de necesidad. Y hoy no está porque el trámite es engorroso, porque eh, después de terminar el trámite que también te lleva un, diner, un dinero porque tenés que acreditar, porque tenés que eh, certificar firmas porque tenés que acompañar con el acuerdo sindical hoy terminás no teniendo ningún beneficio y metiéndote en un trámite engorroso que no tiene sentido. Eh, tengo entendido que hay muchas empresas de la Pampa que, que han pedido este recurso. Yo no te lo puedo decir hoy porque eso se hace por vía internet y a una página determinada del ministerio y nosotros hemos, hasta eso, nosotros somos quienes primero eh, tenemos, tomamos conocimiento de las situaciones de realidad de cada uno de los sectores y ni siquiera somos consultados. Entonces, a partir de ahí, eh, uno puede empezar a, a decir, bueno, lo estarán haciendo de otra forma. No, no, lo que lo hacen es a través de algún llamado, de algún eh, político del mismo color de ellos que esté pintado de amarillo y en función de eso tienen sus beneficios. Mm, está bien, le iba a preguntar si hay diálogo con el, con el gobierno nacional, pero me, me da la impresión sí, de que sí. no. No, no, yo tengo diálogo con todo porque yo si hay algo que hago, que, que privilegio del diálogo pero eh, los empresarios, los trabajadores de la provincia de La Pampa quieren soluciones, no diálogo sí, bueno. Y vos podés tener diálogo un año y medio, al año eh, y, y ocho meses, decir, no, no tiene sentido. Nosotros que siempre tuvimos participación muy importante eh, en, en, en la formación de políticas hoy somos anoticiados una vez cada dos meses en el Consejo de lo que se va a hacer, y muchos de nosotros hemos tomado la la decisión de, de no acompañar por ejemplo las políticas eh, en, en formación que hace Ponte porque son enlatados hechos en, en, en el microcentro porteño que no tienen ni piso eh, de realidad con lo que son cada una de las realidades de las provincias eh, Marcelo, ¿qué le parece la figura de Jorge Triaca ¿no? al frente del Ministerio de Trabajo? Lamentable, Jorge Triaca es una figura lamentable, que es lo que está afectando hoy a todo el sistema administrativo laboral, la verdad que hoy eh, Triaca está con un rol determinado que es la de eh, esmerillar a cada una de las organizaciones gremiales, en función de eso parece que lo cumple muy bien y ha sido ratificado, pero no lo digo yo, que soy el subsecretario de la provincia de La Pampa, lo dice todo el arco político, inclusive en muchos pares eh, de Cambiemos cuando uno habla eh, se lamentan de que siga siendo, no ha, no ha propuesto ni ha generado todavía una sola política activa para, para el mundo laboral. Eh, la última pregunta, eh, no le arrobo más minutos en esta mañana, eh, preguntarle bueno, si La Pampa de alguna manera está preparada como para cubrir por sí misma cualquier tipo de, de déficit que haya en cuanto a, a materia Nosotros de no estamos, de, de, en, de en la, la provincia de La Pampa no está en una situación financiera holgada, pero tiene un gran timonel de, de tormenta que es el gobernador y que seguramente vamos a estar al lado de nuestros trabajadores. Muy bien, eh, no sé si quiere agregar alguna cosa más. Agradecerte. Bueno. Agradecerte poder comunicar lo que estamos haciendo. Muchas gracias, un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Conversábamos con Marcelo Pedontá, subsecretario de Trabajo Provincial, en la mañana kermesera por el 106.1. En Radio Kermes están las voces de.